The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful bones scrawled upon the rubber veins. <laughs> There's a policeman with an eye sore, the scene whose head is on the pole. He as he fills his bride ball with a feeling of the he pisses, he pisses, he pisses, the a He briskly fits the tall remains, dropping the prints on a print and stays and to ignore. Leave a note at last the 1998 show The situation so tragedy Grand Almer's <laughs> <Atlantis laughs> with soap. Cliffhangers with with no hope The water gallery the flooded gallery <laughs> no one ever sings the comedy divine eh o que se puede decir para para esta situación. Mira que hoy venía yo todo preparado y pensaba que que no me iba a cometer ninguna pifia, pero bueno, ya Para arrancar, el, para arrancar el programa, la primera A ver, ¿y ahora cómo coño voy a hacer? Si tengo falta de las dos manos y nada más tengo una Porque en la otra tengo el micro A ver, vamos a hacer eh, Pongo aquí y, y doy aquí Joder, ahora el ratón no me va Ahora, ahora si sí me... No, es hecho de irme Ratón, para fa el favor de movete Joder, Dios A ver, entonces si fue algo así y, y faigo eh, agregar a la lista de reprodu reproducir con windows media a ver qué yo qué pasa. Sí, pasa que pasa si pasa que esto empieza a salir por aquí ¿eh? y entonces no sale no sale por otro lado que yo lo que lo que yo quería básicamente uy mierda claro ahora hice una cosa que tampoco está bien pero bueno no pasa nada porque faigo sí a ah, va vale, sí, sí. Eh, ahora, venga, ya está, ya ta eh, Bueno, pues eh, no puedo decir otra cosa que, eh, bueno, que seáis si bienvenidos a este programa que cierra la tarde de los jueves Ya no, no abre la noche de los jueves a los viernes en Radio cuca sino que sencillamente cierra la tarde de los jueves eso sí, hoy está un poquitín más oscuro que la semana pasada que llevo y que entraba la luz para la, la luz del sol a través de, de la puerta de la emisora y llegaba hasta hasta el fondo hasta el fondo hoy por fortuna el día está nublado y entonces es, bueno pues no hay no hay mucha no hay mucha luz la verdad Lleva un inicio muy extraño, ¿eh? Porque, bueno, en fin... ¿no? Tenemos... ¡Joder, mierda! Todo, todo pasa en esta puñetera... Bueno, no, puñetera mis horas, ¿no? Que este sitio y una, es una maravilla. Lo que pasa que, bueno, oye... Quiero que tiene también, a ver... Quiero que tiene llegar... Llegar al, al, ¿eh? al momento y ¿eh? rayando tal... ¡Joder, que, oye, si viniera con tiempo... Pues podía preparar bien las cosas, pero... Pero como vengo sin él... No pasa nada ya, ya estamos aquí ya va todo bien ¿Eh? ahora ya que estoy estoy abriendo el chat joder, por si bien de alguna de alguna persona anedonia ¿Eh? vale hello puedes decir hola en, en inglés pero ¿eh? pero yo pongo lo pongo la ¿no? que tiene más que tiene más más gracia Y bueno, ahora ya, después de toda esta serie de, de impresionantes pifies, da en Tamo esta noche en Radio Cuca, como todas las noches de los jueves, que ahora en este tiempo son tardes, da en tamu, anedonia. En Radio Cuca, la Radio Libre du Vieux, el 107.3 la frecuencia modulada y también eh, a través del www.radiocuca.org, Que yo no vos podéis meter y si queréis entrar ese chat que tanta guerra me dio, para eh, arrancarlo, tuve ahí desesperado poniendo poniendo el chat a, a andar eh, Pero ya está, ya está y ya podéis, vos si queréis Para eso tenéis que tener algún tipo de aparato con conexión al internet. ¿eh? Eh, yo qué sé, pues una, una tableta, un ordenador, un teléfono un piquiñuco. Ya os digo que puede haber más cosas. Yo no le sé, pero seguramente que haya más cosas. Tengo entendido que ya hay hasta Neveres que se conecta a internet. Ay, mi madre. Lo que pasa que es que ese Neveres tengo entendido que lo que. ¿Eh? ...para lo que se conecte en internet... ...y para hacer pedidos... ...son a veces listos? <ríe> hay teléfonos listos y hay neveras listas también, que por lo visto saben cuando falta, yo que sé, pues, yo por ejemplo una cosa que tengo la nevera que, eh, que, que, bueno, pues podía darme una especie de síncope en caso de que den sin de ello y el eh, eche <risa> y bueno, pues entonces si tuviera una nevera lista la mi nevera no y e listas, de toda la vida <risa> ni tonta ni listas, y es lo que hay <risa> y así bueno, pues entonces si yo tuviera una nevera de es lo que te iba a pasar y que cuando fuera viendo poca leche dentro de la nevera, pues entonces pedí a ella por internet hacía un pedido y ala. Y es tontais lo que tiene. Y vosotros, no sé si seréis más tontos o más chistos si os metéis al chat de la Sonia, ¿eh? <risa> Eso como os vete tampoco voy yo a... <risa> en, en esta tarde-noite que... Está che borruceira, está ¿Eh? No sei eu se esta palabra teñes ten significado en bueno, non só desde zonas lusofalantes. Tampouco non sei se en todas as zonas lusofalantes se se usa esta palabra. hecho a palabra de del meu pobo, Da miña da miña, digo eu, si. Da miña, da mía non sei. Na, da miña patria, no. En todo caso, da mi a porque porque nunca el meu pai nunca era de esa tierra. A mi amaí sin ten ten nacido ten nacido allá. De todas maneras, no sé si este será el el término adecuado, pero no me patria seguro, matria no sé, pero geriatria. ah, eh, pues que sí. Eh, sea se, como sea, esta noche, esta tarde, noite, te estoy barrozando. Eh, Aparte de que te ha barrozando, es eh, que en un aisló y eh, e, e tengo más impresión de que este programa es de noite y no es de tarde. Eh, de todas maneras, el solsticio de verano ya, lle, ya lle hoy hoy o estos días, no sé. Dice la sabiduría tradicional que llegue el, el, la, la noche del 23. El, no sé, dice la, la ciencia y la meteorología que llega hoy por la tarde. No sé, el caso llegue que posiblemente sea la noche hoy un día de estos va a ser la... La noche más curtia del año y el día más largo pues ya la cosa va a empezar otra vez a, a cambiar. A, van a cambiarles les tornes y llegará un día, llega un día en el que Anedonia vuelva a ser el primer programa de la noche de los jueves en Radio Cuca. Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo en, en este en este Principado de Asturias, este autodenominado Principado de Asturias, en esta autodenominada Ciudad Viejo, eh, damos en el autodenominado Reino de España, que no me caso de decir eso, no, no, no puedo dejar de decir que, que este reino, calella eh, con paso firme contra 1984, cada vez más, Cada vez mais me parece a mim... Eh, hoy yo no estoy muy puesto en la actualidad pero pero sí sé que bueno pues los sea, hay que leen la palabra diciendo eso de que la ley igual para todos porque un un, un un cuñado del rey entró en la cárcel bueno pues no sé hay también otros que dicen que, que entró con más privilegios de los que bueno, de los que tienen los demás de los que tienen el resto de las personas que que están encerradas es en la cárcel eh, Yo ya la primera vez, no sé si eso ya era verdad o mentira, pero ya la primera vez que siento y, y bueno, pues no parado de controlar la radio, no paraba de, de ponerlo en los periódicos, supongo que en la tele, que yo no veo, pues también, seguramente también falaban, falaba de esto y lo un mil de veces, eso de que todos los presos tienen derecho a escoger ¿eh? la prisión en la que van a, a cumplir la, la soconderga. Yo no lo sintiera nunca. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Aplicarás de verdad al resto de, de, de presos, de condenados? Para mi idea pa que no. ¿eh? Eh, Tendría que hacer una consulta rápida ante la gente que, que conozco que está puesta en... En una temática penitenciaria para saber si eso pasa de verdad pero pero no sé por qué me parece a mí que eso no es tan asina a lo mejor sí a lo mejor ha puesto en un en eh, un papel en una en una de esas cosas que ellos llamen lies eh, eh, que ellos que ellos llamen lies y dicen que tenido esta justicia <risa> Ay, dios la justicia es una cosa totalmente llena a la ley yo creo que allí, la antítesis ¿eh? si es algo que te han ese tipo la, de la justicia y la allí son las die pues mi papá mí, pa mí ¿eh? igual doy estoy confundido pero bueno como como otras veces eh, pues estoy enfadado estoy alimentado con las cosas que ¿eh? que están que están pasando al mi alrededor entonces vivíamos con toda esa gente indignado, que está indignado porque porque personas que bueno, pues que también abandonadas no sé si la su suerte en mitad del en mitad del mar, sí, maría, también seguros también subían en un barco, ¿eh? Eh, tuvieron la pica de morrer en de morrer en el agua, afogadas o de frío, tal vez en un barco y te para España porque nadie no les quería ¿eh? He está de... ...de millones, los que viven millones de, de personas... ...no querían agarrar esos, esos 600... O bien, ...los demagogos dirán... ...oye qué, a ver... ...600, 600 esta vez... ...pero oye que todos los días eh? están entrando gente y personas... ...y, y esto no puede sostenerse... ¿eh? ...no puede sostenerse... ...igual si sí podía sostenerse con las con les perras de esos que roban a malos bienes... ...y después se escogen prisión... prisión en la que va a pasar qué tres añinos cuatro a lo mejor. tampoco pasa nada no bueno tampoco pasa nada no llega que yo no soy de esos que, que quiten importancia a la prisión yo pienso que llega bueno pues que llegue un, un, un sitio espantoso ¿eh? y que y espantoso para cualquiera, incluso para esos que tienen privilegios, yo cuido que no te muy a gusto ahí, aunque seguro que tampoco sufren de la misma manera que sufren, que sufren los los demás, ¿no? que sufren el general, que sufriríamos todos esos que no pertenecemos a bueno pues a esas castas a ¿Eh? esas castes que decían los otros y que acabaron siendo exactamente igual que, que ellas acabaron siendo ellos también aquello que denunciaban acabaron, o bueno, o van en camino ¿eh? no sé si acabaron todos, acabaron de algunos de algunos seguro que sí, de algunos seguro que sí los que están más arriba, paz me, que ya poca, poca dulda queda si llegue que quedaba de alguna los que están más abajo, hombre, pues seguramente todavía no Mm, todavía no, pero que escuchan rapidín, o marchen de ahí, o, o van a acabar convenciéndose en eso que tanto denunciaban. Sí. cosa que me enteré, eh, que me enteré, esta misma tarde, eh, sin decir eh, más yo, ya esta misma tarde, estaba yo eh, eh, tomando un cafetín con, con una amiga, un saludo para mi eh, amiga Marta, que, que vino de, de Fenicia a hacer una, una visita. Eh, resulta que estaba allí y, tal, y, y tenían, en el gareto, que estábamos tomando un cafetín, tenían puesta la tele, ¿Eh? y no sé, un momento dado miré, miré para ella miré para la pantalla como quien mire para pa cualquier otro sitio no tienen ni, ni siquiera puesto el sonido pero también poniendo noticias de es que, que se titulen ¿eh? con, el, con el titular y bueno, pues ponían que los, los, los violadores aquellos Que, que según los, los jueces, ¿eh? los administradores de, de lo que ellos llaman justicia y que no hay otra cosa que, que allí, eh, bueno pues, pues los violadores esos eh, de la manada, resulta que soltarlos van la van para la calle. Yo no ni deseo la presión a nadie, ya lo sabéis, estoy farto de decirlo, incluso al ser más, más abyecto y más aberrante, no ni deseo la, la presión. Seguramente hay 40.000 maneras más de conseguir que se de otra manera, que respeta al resto de... De individuos eh, Pero bueno, de todas maneras Ignacio contó Siéntome siento me bastante indignado No me siento Vale, sí, yo no quiero que nadie Tenga la cárcel Que nadie se vaya a la cárcel Y siento eso que dicen Cuando me preguntan ¿Cuál es la solución para el tema penitenciario? Pues para mí ya tan sencilla, era tan sencilla como jay, pues mañana es gorrumbar los mur los muros de todas las prisiones, que salieron no pasa nada, no pasa nada. Casi quiero más eh, que que salga mejor y que no entre entrenad demás, que nunca eh, que nadie sufra ese sitio, de que no se va, no se va a recuperar. si se podéis decir que te ha, que te ha averiado. No se va a rehabilitar, si se puede decir que te ha, no sé, excluido, deshabilitado. No, no, no, para nada, en absoluto. Entonces, es como no va a conseguir ningún beneficio, porque quiero yo que te ha, ¿eh? que te haya llenado. Pero de todas maneras, de todas maneras, no sé si hay por un. por una emoción interna, por un instinto natural, ¿m? por naturaleza. ¿eh? Indígname, indígname mucho eso. No me indigna tanto a lo mayor por el mero hecho de que salgan de la, de la cárcel, de la prisión. No, no me indigna eso. O oh, no yé lo que más me indigna. Lo que me indigna es que ¿eh? que todos esos que dicen que ¿eh? que la sol y justicia... todos esos que se dicen profesionales de la administración de justicia resulta que son ellos los que cometen la mayor de las de injusticias son ellos los que opinan que bueno pues que no, no hubo delito o que no fue tan, tan grave no sé. Ay, no sé no sé si en este mundo tan, eh, tan repleto de, de crímenes ¿m? podemos sorprendernos por, por, un, por un crimen más la verdad no tengo ni puta idea, no tengo ni la más mínima No, enlace, con murales tan grandes como Parque. Son obras maestras que están plasmadas en mi ciudad En trenes y fachadas hablan de una paz Que no existe una libertad Que de... se resisten Gente enloquecida, se destroza, se suicida Si sí, están locos, yo quizás un poco Nuestro viejo mundo se muere Ha llegado su hora, no te cortes a los Demora, desenfunda tu pistola, demuestra que eres un animal, que te cortas, esto no es normal, yo sin embargo soy un pequeño criminal. Hay gente que lo entiende y sabe lo que quieres si y te dicen: Esto no está mal. Yo pequeño, criminal, criminal, criminal. El fin del mundo se acerca, de la muerte está muy cerca. Si sí, el poder al manico, me lo diré, Que los demonios llaman ya a la policía. Un crimen se va a realizar. Que vean la fachada, que piensan derribar No estás preparado para la evasión Tú has visto mucho la televisión Solamente canto rap Yo pequeño criminal Somos B-Boys y quien lo va a negar El que se atreva iremos a matar Criminales, criminales, enemigo público Y en esto yo no soy único Gente es un normal Yo pequeño criminal, criminal, criminal De pecador eres como judas Nos vendes sino no dudas La ciudad una prisión El mundo mánico vivimos un sistema Controlado por demonios Solo caos nuclear Yo pequeño criminal Cambiaremos el sistema El mundo es un dilema Si Traedme la pistola Dejadme estas olas. No haremos la guerra Con pistolas ni con piedras. Y yo dame caso Serás un fracaso Es un asunto normal Que debéis afrontar Pues yo solo soy Un pequeño criminal Criminal Criminal Estos decían que hieren pequeños criminales Alrededor nuestro eh, Este autodenominado Reino de España En el autodenominado planeta Tierra Hay muchos grandes criminales Hombre, también es verdad eh, También es verdad que, que estos eh, Los Camil se llamaban Hombre, cuando hablaban de, de crímenes No se referían a, a Delitos sino que se referían bueno, de aquellos años nos sentamos de los 90 ¿eh? en el mundo de de los, de los b-boys de aquel hip hop nacional bueno, que estaba estaban naciendo todavía, eh, significaba otra cosa, ¿eh? significaba otra cosa el, el crimen ¿eh? Eh, cometer un crimen y era bueno, pues eh, hacer un graffiti ¿eh? una cosa así, pero bueno, yo ponía lo para para pa ilustrar eh, ilustrar musicalmente la, la indignación que sentía por otros crímenes y por el, el trato que, que las solía y es eh, da. De todas maneras, también también aprovecho para pa contaros eh, que bueno este cantar no solamente lo, lo puse por, por el tema de eso de ilustrar eh, musicalmente el, el, el tema ¿eh? con el que con el que abrí el programa más que nada porque no sabía cómo iba a abrir el programa y este ya lo traía y he preparado Sí, hoy la música traigo la traigo la preparada ¿eh? hoy traigo traigo manquito la toda la música que voy Que voy a poner esta noche y a lo mejor otras noches más alantre... ...porque <ríe> yo con todo lo que doy la parpayuela... ...no creo que me dé para eh, para poner los los 11 los los cantarinos que, que traigo preparados... ...y van a más uno, eh, van a más uno. Eh, mira, no sé por qué eh, esta, estos días estuve acordándome de bueno pues un, una cosa... ...que creo que ya comenté de alguna vez en, en este programa en, en Anedonia... Bueno, Pantamar hay que decir que este programa está volviéndose cada vez más musical con el tiempo. Supongo que bueno, no sé, oye, ya normal, después de tantos años hay que hay que variar un poquito. Y de la manera que al principio ponemos de, de cantarinos por programa, pues a lo mejor oye pues acabo, acabo haciendo igual. no sé, ya os digo si será quien vale, porque a mí lo que me lo que me presta realmente a la parpayuela, eh, pero bueno, oye, pues esto también por prestar. Más que nada porque no deja de ser un, un ejercicio de, de memoria. Eh, un ejercicio de memoria que, que bien ¿eh? bueno no manten no no guardo más intriga. A ver, sencillamente los, los cantarinos que quiero poner esta noche. Eh, son de, a ver, hay tiempo, hay años, preguntarme eh, si sería, por, por una de esas redes sociales y tal, si sería capaz de, de escoger 10 discos completos, que de alguna manera, bueno, pues me iré por un motivo por otro marcado la vida. No 10 cantarinos, eh, porque ya os por decía alguna vez que eso ya es prácticamente imposible, porque dependiendo del, del estado de ánimo emocional, lo que sea del momento... Pues yo, por lo menos, y supongo que, que más o menos lo mismo pasaría cualquier otra persona, soy perfectamente incapaz. <ríe> soy perfectamente incapaz, absolutamente incapaz de, de escoger 10. Seguramente ahora sí diría vos 10, a ah, estos, pero y un posiblemente, bueno, posiblemente seguro, dentro de un mes de iban a ser otros, y, y dos meses serían otros totalmente diferentes, sencillamente porque lleva básicamente imposible. pienso yo, a ver, pienso yo igual de alguno que me dice, no, no, pues yo sé perfectamente cuáles son los 10 y, y, y son ahora y vienen ahí cuatro años y serán dentro 20, bueno, me vale vale vamos a lo que en el mio caso no no así nada ¿eh? eso eso no pasa pues bueno, la cuestión es que eh, después de eso era la típica cadena ¿no? era la típica cadena que te decía pues yo a que nominar nomino a estos para que me digan los, los diez hijos la suya ellos a su vez tienen que nominar a otros bueno yo puse puse a, bueno pues a otras personas que que me respondieron que, pero nosotros no podemos hacerlo sencillamente porque eh, eh, Decía una, una persona otros, no me dijeron nada y no, no siguieron la cadena. No, yo fue algo habitualmente. <ríe> en ese caso no, porque me prestaba, pero en otros casos pasó olímpicamente de, de eso, de las cadenas. Pero eh, en este caso una de las personas lo que me respondió es que no sintiera eh, un disco entero, una subida. Hostia. <ríe> y yo dije, pero bueno, ¿cómo es cómo posible? Y sí, bueno, pues había sentido un mogollón de, de cantar eso. sueltos pero pero nunca nos sentía un, un disco entero y coño eso llevóme a, a pensar porque yo creo que de que eh, fue algo más o menos lo mismo también es verdad que ahora bueno pues por los formatos por formato básicamente por internet yo siento música por internet descargo música por internet y, y siento cantarinos directamente por internet y sientes el cantarín cara no sientes el No sientes el, el disco entero. ¿Mm? Acuérdame cuando, cuando mi amigo el, el Pistolero Mariego entrevistó aquí en este estudio, a de esta radio, entrevistó a, a los Bacotecho, un grupo Esti Tapiego. Los Bacotecho, decían, decían eso, ellos acababan de sacar un disco que además era una especie de ópera de rock, en el que todos todos los cantares estaban relacionados y lo que había y era que sentir el disco entero para pa saber de qué... de que Diva y dicen decían, decían eso que es que ahorra la gente ya no sentía discos discos enteros a lo cual pues bueno yo tuve que tuve que comentar que efectivamente que bueno pues que había había me dado mucha gente había manifestado que, que no, nunca nunca no sintieran un, un disco entero supongo que bueno pues la gente más más mozo ¿eh? Eh, pues ahora prácticamente ya no, no sentirá discos Y entonces yo dije Oye, pues ¿cuáles son los los 10 discos de, eh, de la mi vida? Yo cuido que cuando, cuando di esta respuesta al, A la persona que me lo, que me lo planteó A través de la, de la, de la red social esa eh, De la red social informática, telemática eh, Que las redes sociales son otra cosa de toda la vida Mm. yo soy mucho así concepto y bueno pues si sí, eh, telemáticamente eso podía podría decirse que hay una, una red social pero pero no tanto bueno la cosa de que bueno pues nada pues se si me pues se si me voy a pensar no me llegó mucho mucho esfuerzo eh, saber cuál era el, el primer disco completo que me que me marcó de alguna manera eh, yo ya era ya era muy mocín ¿Eh? estamos hablando de eso del, del 90, de 89, 90 no estoy, no estoy seguro y por algún motivo dio a mí por sentir esta esta música hip hop ¿eh? se <risa> sabe dios que era un guaje de nada estaba de moda en aquel momento y tal y cuadro que estaban que estaban arrancando los primeros hip hoperos del autodenominado reino de españa los Los primeros b-boys, no sé si ahora sigue utilizándose el término b-boy, en antes, bueno, pues no era raperos, o no solo raperos, era b-boys, que podían ser los raperos que cantaban rap, los breakers que, que, que, que bailaban break, música break, los, los escritores que llenan los que dibujaban las paredes, bueno, pues... ¿eh? ...criminales también... ...bueno pues llega y, y a todas estas... ...no sé si siguen usándose esos... ...esos términos... ...eh... Anuaño. ...el caso ya que en aquel momento sí... ...y bueno pues yo... ...fíjeme con... ...bueno no sabría decir el, el... ...el disco... ...exacto... ...porque bueno fíjeme... ...yo ...a ver cuido que el primero que sentí fue... ...el Rap in Madrid... ...un, un disco compilatorio de... ...de grupos... ...de gijoperos de b-boys... madrilanos, estos que puse los los que mil llenen uno de esos eh, inmediatamente difícilme con el con el Madrid hip hop y con el con el rap de aquí que también llenen compilatorios pero bueno yo si bien eh, si bien el eh, el rap que aparecía ahí eh, bueno pues pecaba un tanto de, de infantil, de ingenuo, eh, reías de mucho porque bueno reíste, yo en aquel momento no me reía porque yo en aquel momento consideraba me un, un de ellos, pero bueno eh, visto con el tiempo pues en fin pues reíte de esa gente que pensaba que vivía en el que vive en el Bronx, ¿eh? que no sé cómo se en Madrid en aquellos tiempos, igual también era ¿eh? era tan conflictivo como el Bronx, pero pues pues me que no Eh, tantos cantarinos hablando de, de pistoles y hablando de matar y tal pues hombre yo cuido ¿eh? que eso en nueva york en, en los ángeles bueno pues pasaría pero pero aquí bueno parece que no ¿eh? que no y luego aparte incluso había muchos letres bueno pues totalmente infantiles insustanciales bueno Pero fue el primer paso, eh, y ahí había algunos grupos, por ejemplo lo de estos de los Camil no sé qué fue de ellos y ni siquiera sé si siguieron, si no sé, grabaron nada más si, si cantar. La verdad que no tengo ni puta idea, no lo, no lo miré tampoco. Pero había otra gente como yo que sé, pues los Jungle Kings. Lo pongo siempre esta noche lo que pasa es que no quise poner a eso pero digo joder siempre pongo siempre pongo el mismo el contar cuando falo del, del rap de mis 14 <ríe> siempre pongo el mismo y yo quise poner quise poner otro quise poner a los a los Camil a los caminos con este pequeño criminal, pero la cuestión chica más, ¿Mm? pues ese, ese rap, bueno, pues entre infantil y ridículo, me pues a descubrir, a descubrir otras cosas, ¿eh? a descubrir otras cosas. Y si el primer disco que puedo decir que disco completo, sentido de principio a fin, en que lo tengo un sentido hasta la saciedad, el primer disco que me marcó fue si Rap in Madrid. ese rap in Madrid, eh, pues me llevó a intentar, eh, bueno, pues aprender otras cosas, otros otros tipos de otros tipos de de, de hip hop, acercando otros tipos de otros, otras clasificaciones dentro de, de esta música y básicamente marché para los Estados Unidos, que hay donde donde se estaba haciendo Otra cosa, un rap más reivindicativo, más de otra manera, más serio, ¿no? más serio. Y cuido, no me acuerdo bien que, que el primer disco con el que me hice ¿eh? bueno discos, a ver, <risa> yo nunca he discos, yo siempre casetes, vale, cintas de casete. Y la primera cassette con la que con la que me fise, que también sentí está la saciedad, porque me porque me gustó mucho, fue de de Aistí, ¿eh? ese, ese negrata eh neoyorquino, no, no, me parece, eh, que bueno, pues que terminó pese a toda la sovindicación de, de la negritud y demás, pues terminó casado con, con una rubia recauchutada. oye a ver el amor y el libre estaría bueno ¿eh? Eh, que, que siendo antirracista vayas a, a, vayamos a meternos con, con que se casa ¿eh? con una persona de otra raza pero bueno no dejaba de ser no dejaba de ser curioso no <ríe> dejó de ser gracioso bueno la cuestión es que eh, este OST ¿eh? y ese disco que se tituta, se titulaba Oui Oui in Gangster No sé si fue en tamu del gastarrap o no, pero bueno, eh, yo cuido en sin, bueno, sin entender, ya sabéis que el mi inglés es bastante precario, en sin entender, muy bien, toles, lietres, pazme, que todavía era extremadamente reivindicativo, parece, no sé, vamos a, vamos a sentir este New ya Hustler, a ver si vos presta. Hustler, word I pull the trigger long. Grit my teeth, spray to every niggas gone. Got my block sewn on my dope spots. Last thing I sweat, so suck a punk cop. Move like a king when I roll hot. You try to flex, bang Another bang. nigga drop. You gotta deal with this Cause in the way out Why? Cash money ain't never gonna play out I got nothing to lose Much to gain in my brain I gotta capitalize my brain I gotta get paid tonight You motherfucking right Taking my grip Check my bitch Keep my game tight So many hoes on my jock Think I'm a movie star 19, I got a $50,000 car Go to school I ain't going for it Kiss my ass Bust the cap on the moe Cause I don't wanna hear that crap Why? Why? I'd rather be a new jack hustler E. hustler. Yo, man, you know what I'm saying? You got it going on, my man. I like how it's going down. You got the fly clothes, the girls, the jewel. Look at that ring right there. I know it's real. It's gotta be real. Man, you the flyest nigga I seen in my life. Yo, man, I just wanna roll with you, man. How can I be damned? What's up? You say you wanna be down east, back a oh, motherfucker get beat down out my face. I'm the illest, bulletproof, I die harder than Bruce Willis Got my crew in effect, I bought them new Jags So much cash, gotta keep it in hefty bags All I think about is T's and G's. Imagine that, me working at Mickey D's That's a joke, cause I'm never gonna be broke When I die, I'll be bullets and gun smoke You don't like my lifestyle, fuck you, fuck you. I'm rolling with the new Jack crew And I'm a hustler S T L E R Hustler, Hustler, Hustler, Hustler, Hustler, Hustler, Hustler, Hustler, Hustler. Better break north, as I stride, my gold chains glide back and forth I care nothing about you, and that's evident All I love is my dope and dead president Sound crazy? Well it isn't The ends get the means. that's the system I learned that in school then I dropped out, hit the street, checked the grip And now I got clout, I had nothing And I wanted it, you had everything and you flaunted it Turned the needy into the greedy with cocaine My success came speedy, got me twisted, Janet, to a paradox Every dollar I get, another brother drops Maybe that's the plan and I don't understand Goddamn, you got me sinking in quicksand But since I don't know and I ain't never learned, I gotta get paid I got money to earn with my posse out on the app Bump my sound, crack my 40 and laugh Cool out and lock my new bins clean Is this a nightmare or the American dream? So well, think twice if you're coming down my block You wanna journey through hell, well shit gets hot Pregnant teens, children scream Life is weighed on the skills of a triple beam You don't come here much and you better not wrong move Bang! Bang! Ambulance cut! I gotta get more money than you got So what if some motherfucker gets shot? That's how the game is played Another brother slain, a wound is deep But they giving us a band-aid My education's low, but I got long-going reads Like a pit bull, my heart pumps nitro Sleep on silk, lie like a politician My is my best friend, cold is a mortician Lock me up, to genocidal catastrophe There'll be another one after me, a hustler Hustler H-E-S-T-L-E, a -E hustler Расла Sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo la radio libre de un 107.3 de la frecuencia modulada Y a través del www.radiocuca.org Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo a la Nedonia como Sigue sintiendo, eh, bueno pues... Esta noche en el que la aquella la indignación de show pasó a bueno, pues a los 10 discos de la mi vida. Sí, bueno, 10, igual tienen que ser 11 porque estaba acordándome ahora de uno que nunca que un punché. <risa> bueno, sé yo como sea, eh, ese que no punce ese que sí. Eh, porque bueno, también quedas en 10, coño, si son 11, son 11, joder, no son 10. Y si son 12 y si son ocho? a ver, una cuestión de que eh, poner los discos que sentiste hasta la saciedad y que te enseñaron alguna cosa. A mí, este en concreto, este OG de, de este, eh, enseñóme que no todo el rap ya era tan infantil y tan ridículo como el de. Eh, como el de. El, el, el que tenía sentido en el, en el rap en Madrid, en el rap de aquí y tal, y todas esas cosas, joder. Aunque no fue el único, no fue el único. ¿eh? No único. Ya os digo que no sé exactamente si, si fue el primer disco de, de rap americano con el que, que me hice, ¿eh? porque resulta que también había otros, otro, otro grupo que, que hizo latro, ¿eh? y que también son de Jaland son de ¿eh? Y de la misma manera que os digo que, parece que sí, porque a ¿sí? que decía de la misma manera que os digo que no sabía exactamente si si era un rap más reivindicativo más de estilo del del gasta rap este de de mujeres perras y, y cadenas oro eh, si no estaba seguro del todo aunque pienso que sí porque oye este joder pues siempre fue fue al principio por lo menos ya era muy cañero luego montó los los count, que ya en un grupo pues bueno extremadamente cañero y, y implicado Pues estos, no tengo duda, eh, estos llenan eh, el ejemplo de, del rap reivindicativo, ¿sí? de, del orgullo, de, en este caso orgullo negro, eh, aunque bueno, eh, orgullo negro pero antirracista, eh, en, eh, de alguno de los, tal cual de algún tiempo tuvieron que expulsar por racista, en concreto a uno que se hacía llamar profesor beef eh, y que era un un antirracista, por lo menos de algunas eh, de algunas eh, declaraciones antisemitas y era curioso no pues eh, un, una banda un, un miembro de un colectivo de un colectivo eh, bueno pues eh, digamos que sufridor de la de la de la de la cómo se dijo, joder, ahí, que ahora marchó la, la palabra, bueno, sufrido del, del racismo, de la, eh, no me cada día tengo más anomia, bueno, igual, de la, eh, bueno, cómo se llamaba, bueno, de la del apartheid, no se llamaba así, apartheid y era, y era en, de la segregación, joder, de la segregación racial, pues bueno, que falaré mal de otra raza, pues igual no llegue, eh, igual no llega lo, lo más adecuados que el mal de otra raza poniendo como motivo que fuera el hecho de pertenecer a esa a esa raza y género biológico ¿eh? en aquel caso bueno como era de los judíos no se refería a género biológico a la religión a qué pero bueno el caso que el, la banda al completo ¿eh? estoy hablando de paul y kennedy seguro que alguno ya lo ya lo adivinó. Eh, los Public Enemy seguro que de, de racistes Tenían poco o incluso nada De reivindicativos tenían, tenían mucho y, y este disco, que es el, el primero que sentí de ellos Y que flipé Y que también lo sentí hasta la saciedad y Era el, el Fear of a Black Planet Que no me acuerdo si el, este disco salió en el 89 o el 90 Yo tuve un poco de impuesto tuve Pero sería el 90 Sí, en el 90, en el 90, yo pienso que ya era, que ya era de antes. Eh, yo una joya, llega una verdadera pasada. Y de entre todos los cantarinos, eh, debiera haber escogido de alguno un poco original para poner, pero no puedo, no me queda otro que poner el que seguramente todo el mundo conoce, pero que para mí es el mayor de ese disco. Y si quieres, el mayor de Public Enemy, o por lo menos. a mí el que más me presta ¿eh? Eh, es The Fear of a Black Planet y el disco y el cantar es de este Fight the Powers Best trained, best educated best equipped, best prepared troops refuse to fight matter of fact it's safe to say that they would rather switch than fight your heart cause I, I know think you think got this soul brother, hey, hey. Listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing hey. Giving what you're getting Knowing what I'm knowing While the black band sweating In the rhythm that I'm rolling, rolling. Gotta give us what we want uh. Gotta give us what we need Future Public Enemy. Future of Public Enemy got. eh? Tía, vaya como mola este este estilo. Me gusta, me me gusta mucho. Ahora ya en un dato. Ahora me presta, me sigue prestando, pero cuando está esto de de amesío con metal, con eso que llaman el rap metal. Pues aquí, más de una vez Aquella ¿eh? de, de World This Way De los Random Sea Con, con los Aerosmith ¿eh? 40.000 veces Esa que, bueno, decía que es la mía Favorita de, de Public Enemy Que era Fight the Power Pero bueno, la mía favorita de los Public Enemy Solo, si son los, los Public Enemy con Antrax Hostia, con con, el, con la subversión del, del the Noise eh, Un cantar que un cantado nada más por los Public Enemy, eh, salí en un, en, un disco, en un disco anterior, un disco del 87, 88, el, el It, a, of, it a Nation of Millions to Hold Us Back. Eh, yo fui también con él después, el primero que tuve fue el, el Fear of a Black Planet, Eh fíjense con aquel otro después pero no me, no me prestó todo. también gustaba especialmente eso estoy fiero a black planet y también el que el que sacaron después más tarde el apocalipsis 91 de Enemy trace black esos dos prestaron mucho mucho mucho Pero, pero, pero el tiempo pasa y los intereses, los intereses cambian, ¿eh? los intereses musicales y otras cosas. Hombre, por fortuna, ¿eh? por fortuna, según va uno haciéndose mayor. Cada vez y hay menos talibán en lo musical. Digo, yo, esto de talibán, llamáislo como queráis, llamáislo integrista y eh, intolerante, si quieres. Es decir, que ah, yo préstame esta música y, y no siento otra, yo y está y esta la que me interesa. Bueno, pues por fortuna, eh, por fortuna tenía yo, bueno, pues tendría yo unos 15 añinos más o menos, la primera vez que, que sentí. No sé si fue la primera vez que sentí otro estilo, pero sí la primera vez que fui consciente de, de sentirlo. Eh, un estilo mmm, totalmente diferente a, a este. ¿eh? No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. A mí llegó en una cinta de, de casete, acuérdome, una cinta por supuesto grabada. Que allí como como la mayoría de las cintas que yo sentí, la mayoría de las cintas que yo tenía, cintas graves, originales, tuve pocos. Bueno, curiosamente, tanto el Fear of a Black Planet como el original Gaster, eh, tuve luz en, en original, compra luz en, en original. después eh, pues yo pienso que ya <ríe> nunca más, no sé si volví a pillar cintas originales de ninguna otra cosa. ¿eh? Este en concreto voy a poner ahora. ...segurísimo, segurísimo que no... Eh, ...ya os digo, tenía yo... ...como quinceañinos... ...empezaba a meterme en movides... ...sociopolíticas... Eh, un poquillín por convencimiento... ...y otro poquillín por, bueno, por... ...por socializar... ...o por rebeldía adolescente... ...o, o qué sé yo... ...la cuestión es que, bueno, pues... ...metime en todo aquello... Eh, gracias a lo mayor... ...no sé si gracias o... ...no sé si este disco... Esta cinta, este casete grabado Fue causa o consecuencia Bueno, pues poco consecuencia Porque ya estaba metido en ello Cuando cuando lo sentí Y a lo mejor también Un, un, un poco causa de, de meterme más Más fondamente Y creyerme más todas esas historias eh, Tengo que decir que esto ya era Una, una cinta grabada eh, Con un dibujo ¿eh? Un dibujo en la portada Un dibujo que, que resultó ser de una persona que después, de tiempo después, años después, hizo conmigo el, el primer programa que yo hice en, en la Cuca. Un saludo para el Fermín, ¿eh? que, que esta cinta ya, ya era tuya. Eh, Curiosamente, yo esta cinta no me fisis con ella a través del a través del Fermín, sino que me fisis con ella de hecho me la su primo. Y al Fermín no lo conocía hasta después. Pero bueno, oye, pues la cuestión es que esta cinta yo a mí y el dibujo que venía en cacho papel que hacía de portada de aquella cinta grabada, pues fisisa lo me digo Fermín, sentí a ver si vos presta, hombre, si vos presta. Este cantar que voy a poner y el que da título al, al, al cuarto de los discos que, que quiero recordar hoy. Al No Somos Nada, de La Puya Records. La primera vez que yo me metí en el mundo del punk, donde pues gustaríamos la de Dios y sigue prestando, me sigue siendo lo que más me, me presta el, el punk. sentílo a ver si vosotros os presta también, joder. ¿eh? me oh, estaba a más, hostia, joder. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo no. Una aldea poblada por irreductibles galos. Resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles, el cerebro. Cucaracha, la radio libre de Anedonia ¿eh? Un programa de la emisora Sin más Esta noche poniendo mucha música Debe ser que Que estoy, no sé ¿eh? Queriendo volver a la mocedad Que yo sentamos a Anedonia En los que me dedicaba a poner un montón de cantarinos En cada programa, no sé, ¿será eso? ¿Eh? no Estoy yo seguro ya recordé el rap Madrid eh, de los Rüyin de, de Steve. ¿m? el Fight the Power, Fight the Power ese cantarín de el Fear of a Black Planet de los Public Enemy. tres discos que sentí hasta la saciedad, ¿m? igual que, que no somos nada de La Bojaracos, el primer el primer eh, disco yo os digo en realidad cinta grabada que sentí eh, de eso que llamaban el El, el, el Rock Radical Vasco, ¿eh? que, que bueno que no dejaba de ser otro que, que punk porque había en el Rock Radical Vasco cosas que, que serían rock ¿eh? pero punk no, punk, ni de ni de yoñe, eh, dame bastante rabia, por ejemplo, bueno rabia, <risa> no me importa, sencillamente no estoy, estoy en desacuerdo por ejemplo de que en un documental sobre el, el punk Eh, pues metan a cortato, cortato no hacían punk amigos. Eh, Facían una, un, una especie de no sé, de desca de muy cutre, muy malo, eh. pero bueno punk seguro que no, igual hacían rock de alguna vez, pero punk ni por actitud, ni por nin, en música puramente, ni por estética, ni nada. De punk no tenían nada los cortatu. Pero sí que, sí que de aquella sentía un, un, de, ¿eh? de un mogollón de punk vizcaíno Un mogollón de punk vizcaíno Sentí muchos discos enteros hasta, hasta la saciedad Podía poner aquí eh, algún cantar del Bilboko Gattechean de los MCD Podía poner algún cantar de, del No te muevas de, de los RIP Pero pero no ¿eh? eh, escogí uno que, que no sé si en aquel momento me marcó tanto también lo sentí lo sentí mogollón eh, no sé si en aquel momento me marco tanto porque en aquel momento yo me gustaba más les les lletres clares, eh, les tres vindicatives pero que fueran clares que no tuvieran, que no no hubiera que pensar mucho no sé por qué, porque bueno pues yo nunca, bueno de aquella por lo menos no, no deseaba yo de ser aficionado a, a pensar y a comerme la cabeza y exprimirme la. pero bueno, ya veis por embargo parecíame que los escorbuto ¿Eh? que no tenían les letras tan increíbles, ¿eh? tan fascinantes, que llegué a, a reconocer después. Este disco, en concreto, de Escorbuto, de Escorbuto, sí, de Scorbuto, <risa> el impuesto revolucionario, un directo un directo en el que compilaban de algunos de los, de los cantares que, que tenían fecha hasta el momento, Yo, por embargo, tardé muchos años en sentir otro otro, otro disco de, de los Butoh. También, voy pues, os digo, disco no. ¿eh? Cinta grabada. <ríe> Cinta grabada y gracias. Que yo como yo sentía prácticamente toda to aquella música. Pero bueno, mmm, yo cuido que merezca que, que lo pongo aquí. Tardé mucho en sentir los demás y flipé. Flipé con... con todos y con todo ese cada uno de los de los discos de, de los corputo lo que graban los corputo y vida y incluso con ese que con el nombre de corputo grabó el, el paco el, el batera ¿eh? el batería que menos implicado estaba en el, que menos en la banda grabó después un disco seguramente es lo con ánimo de, de ganarse la vida Mm. un disco alimenticio como como dice alguno por ahí eh, aquel decadencia eh, que también me gustó muchísimo también sentí hasta la saciedad igual que el resto de los de los discos de de los Corbuto. aunque seguramente este impuesto revolucionario el que más y, y en este caso no me voy a ser claro hombre eh, cuando puse uno de fiero fab black planet puse la más conocida que era el fight of power Eh, para poner una del de, no somos nada de apoya récords pues bueno la que la que da título ¿eh? ¿cuál podría poner del impuesto revolucionario? hombre pues mucha policía poca diversión ya la que digamos la más popular pero yo quería poner otra y concretamente voy a poner una de las que más me prestan de de los eh, escorbuto eh, sella en el directo este del impuesto revolucionario yo sella en el de estudio No sé, a mí me gusta mucho esta de cerebros destruidos. ¿eh? Nuestra vida se consume, los cerebros se destruyen. Nuestros cuerpos quedan rendidos como una maldición. En aquel momento ni se caballo yo toda la, ¿eh? toda la mega que tiene Y si el punk que se hacía en Vascongáez me tenía flipado, no ya era el único. ¿eh? también yo qué sé, eh, podría mencionar el caldo de pollo de los catalanes de Cibelius, que también sentí, <risa> sentí muchísimo, pero pero no, no me marcó tanto, y este disco sí que me marcó, ¿no? bueno, como todos los anteriores que, yo, que llevo puestos, escogiendo siempre los que más me marcaron, eh, este sí me marcó porque bueno pues había había punkis y hardcoreanos en, en otros sitios, Y no nada más eran los vascos lo, los que hacían unas, unas yetres eh, potentes y Que te llegaban muy, muy adentro eh, Resulta que también había asturianos había ¿eh? Que los tenía callado ¿eh? Y que hacían también esa música que, hostia No sé si te llegaba al corazón o no te llegaba al alma Pero que te hacía sentir mucha rabia ¿eh? Mucha rabia Eh, concretamente, esto, o sea, más, eh, mucho de, de, del, del odio, ¿m? del odio, eh, el, el odio como eh, título del, de su disco. Que, no sé si me lo inventé, yo tenía una cinta grabada, por supuesto, que ponía la generación del odio. No sé si era este y el verdadero título del disco, después no, no volví no a verlo de esa manera cuando. cuando lo descargué todo, cuando lo pirateé todo del de internet eh, no salía este este nombre como el como el nombre de ellos pero bueno, pues a mí, joder, pues, pues préstame la de Dios, ¿eh? préstame la de Dios y, y pienso que, bueno, pues que tenía que, que poner a los Intolerance porque este disco de Intolerance no sé si se llamaba La Generación del Odio si era sencillamente una, una colección de cantares no lo sé, no tengo ni puta idea, solo sé que, joder, me mola, me mola mucho y si todas las canciones, la verdad que no tenían, no tenían ninguna de ellas desperdicio eh, esta que voy a poner, bueno, ya me mentira, debo decir, esta que voy a poner ya la que más me flipaba no es verdad, porque, a ver, flipaba me todos <risa> no sería yo capaz de, de escoger una entre todos esos Pero bueno, pues por embargo si lo tengo que hacer, ¿no? Tengo que, que escoger una. Bueno, pues eh, del disco este de la generación del odio, de los, los intolerans. Eh, Escoyó esta, odio positivo. ¿Mm? Sentillo, odio positivo, y a ver si a vosotros ¿eh? os llega tan. os cabrea tanto como, como a mí. Mismo. Venga, sentilo. <risa> que falar eh, hay un cuarto disco ¿m? que me que me llegó hasta muy adentro ¿m? un cuarto disco con el que además voy a aprovechar para pa acordarme de un amigo que hay tiempo que, que no veo pero que bueno pues eh, mientras muchos años fue sé que fue un, un sintiente fiel de Radio Cuca a lo mejor el sintiente más más fiel de, de Radio Cuca eh, pues, y era increíble <risa> yo creo el cuido que sentía que tenía esta emisora prendida desde que eh, desde que desde que llevaba por la mañana hasta hasta por la noche. Bueno pues este en concreto eh, un disco que pues como decíamos, no Tolpunk se se hizo en, en, en Vizcaya. Ni siquiera Tolpunk que se hizo en en Euskongaes. podía adscribirse a ese mismo estilo similar al de al de la polla récords eh, al de el, no somos no somos nada que puse a, al de ni siquiera al de los Corbutos, que no estaban dentro de si, ese eh, de ese si movimiento del rock radical vasco que no dejaba de ser bueno pues una herramienta de, eh, de, de una herramienta de, de los políticos nacionalistas ¿eh? lo que pasa que bueno pues no sé hasta qué punto podría decirse que, que engañaron a, a muchos países. Punkis. Bueno, pues estos también hieren, también llegan en vascorros. pero no llenen vizcaenos, ni llenen tampoco alaveses como como como los de la polla records, eh, no llenen del narvío como Escorputo, ni, ni de los de los llanures de, eh, de la de no sé si decir de, de la de la Castilla Euskalduna o, o del Euskadi Castellano, eh, pues darme una paliza tremenda la próxima vez que pise aquellos tierras, eh. bueno, oye, pues daránme la que vamos a hacer <risa> bueno, estos en concreto llenen de de, de, Donosti, ¿eh? de Donosti de San Sebastián y pertenecieron un, a una cosa que yo enteré más de cuatro días gracias ¿Sí? al, al mi amigo al mi amigo el, el Ana Básico eh, enteréme de que de que este, de que este estilo eh, conocese como el sonido Pumarín eh, derivado a ello de bueno, pues ...del edificio de ensayos que tenían... ...en el barrio de Pumarín... ...de... De, de, la, ...de la ciudad vasca... ...de San Sebastián... Eh, ...de todas maneras, a ver, todo lo demás que... ...que he salido allí... ...otros grupos, otros bandes... ...bueno, sentirlos un poco, probé y tal... ...pero como que... ...que no me... Eh, no, me ...no me dicen nada... Eh, ...estos hieren otra cosa... vienen totalmente... Tienen totalmente diferentes. Eh, yo conocí los gracias a, a mi amigo Moss, ¿eh? al Al Mégumos. él fue el que el que me hizo sentir por primera vez eh, Un disco no, una cinta. <risa> bueno, en, en aquel caso el córdoba que me él tenía el, el CD original de, de este disco que bueno pues que no, ni siquiera de ayer un disco entero con un nombre llamábase sencillamente discografía. Mm. supongo que todos los cantarinos de, de esta banda que se llamaron la, la perrera mm, todos los cantarinos que tenían grabados un montón de, de versiones apodados y que, que superen los originales pero en mi pequeña mm, y humilde opinión superen los originales esperan eh, mucho eh, mucho yo bueno pues decidí escoger para para para esta noche Pues bueno, uno de los de los cantares de la de la perrera grupo que no tenía nada que ver con, con ese movimiento eh, político, con esa vindicación social, no sé. Esos letras dónde viven por ahí, tienen más por nihilismo, si quieres llamarlo así. Na? Sí, yo cuido que nihilismo es una una palabra falleiza para decir lo que hacían los que hacían la gente de la, de la perrera. Y lo que podéis sentir en este cantar que, que titularon No hay verdad, ¿Mm? a ver, a ver si, si vos presta. Siguiendo con esa colección de discos que tengo sentido hasta la hasta la saciedad, vamos a hacer un, un vamos a hacer un descanso. Un descanso no en la colección de discos que tengo sentido hasta la, la saciedad, sino sencillamente con co el estilo. ¿vale? Eh, digamos que, que ya acabé con el punk, no porque, porque acabara con él. ¿Eh? Que siguió acompañándome en toda mi vida y, y mismo ahora, también. ¿Mm? Pero bueno, yo cuido que, que los discos que realmente me marcaron fueron fueron estos estos cuatro. Por supuesto, el no somos nada de, de la Polla Records, el primero que, que sentí. conscientemente por lo menos de, de, este, de este estilo, el impuesto revolucionario de, ¿eh? de los Scorbuto, el primer disco de escorbuto que sentía el único que sentí de ellos en, en, en un buen montón de tiempo. Eh, por supuesto, esa generación del odio de, ¿eh? de, los, de los asturianos intolerance. ¿Mm? Que con slithers que te hacían pensar te, te facían pensar bastante más de lo de lo que te hacía pensar ninguna de estos, de estos de estos vas con gauss ¿Mm? y por último este de la perrera que ya era un estilo totalmente diferente o por lo menos una actitud totalmente diferente a esos otros eh, punkis que tenían a 40 50 kilómetros eh, una actitud totalmente distinta pero un disco que, pff, que sentí y que sigo sintiendo Hasta hasta la saciedad. Eh, pero bueno, yo pienso que... Bueno, pues podría poner Yevos pues Dishin antes, eh, el Bivocot Chean, el, el No te muevas. Eh, puede poner alguno de Tijuana también, eh, que me gusten la de Dios, me encanten. Pero no hay ningún disco completo eh, que diga yo, este, joder, este Marcome. Eh, marcome, no, porque, bueno, pues son... Otros que sencillamente sentí después de... ¿eh? ...de sentir este que fue el que realmente me deseó... ¿eh? ...no sé si fue así... ...o bueno, sentí a la vez también... ...a ver, no os voy a engañar... ...pienso que sentí a la vez ese y el salve... ...que nos desearon los dos al mismo tiempo... ...o me desearon primero no somos nada y después el salve... ...bueno, no sé, no sé... ...pero bueno, vamos a hacer un... ...un descanso estilístico... ...para poner un cantar de... de otro disco que me que me marcó ¿eh? que me marcó porque bueno pues ya era un disco que yo tenía muchas ganas de, de sentir un grupo que sentiera en en directo pero del que nunca no sintiera nada ni de ni de estudio ni de ningún disco de ellos y tal y mira también es verdad antes decía que no volví no volví a hacerme con con cintas originales después de después de Del, del Fear of a Black Planet de los Public Enemy y del Original Gaster de AST, de, de pero resulta que sí, ¿eh? resulta que sí. Ahora, Pescanción, que también tuve en original eh, toda la discografía, ¿eh? toda la discografía en realidad de los Jan de Cubel, ¿eh? esos también asturianos, Jan de Cubel. un estilo totalmente diferente, folk, ¿eh? música celta, que decían de aquella, coño, ¿y cómo puede ser cierto que te gusta al mismo tiempo una cosa y la otra? A ver, vamos a ver, <risa> que te te sentirá de Doria, joder, ¿eh? si yo mismo, el mismo día puedo poner un bolero y, ¿eh? y un fado y, y un hardcore y una de heavy. Y un heavy un, y un ska, hostia. joder, pues no me digáis que, eh, que tenéis algún problema para pa comprender cómo podía ser verdad que sin tener al mismo tiempo punk y, y folk y música celta. A mí esta canción gusta, me la de Dios. Y, por cierto, dedico la a Marie, porque el otro yao de la mar, ¿eh? que cantar poder que, ¿eh? que ilustre mayor la nuestra amistad, María de Dicótela, Oye, por cierto, también al mi amigo, al mi amigo Oscar, el de la Pola, ¿eh? porque sé que gusta este estilo. O nunca hablamos en concreto de este grupo ni, ni mucho menos de este cantar, pero no sé por qué me da a mí la sensación de que de que iba a prestar. Venga, pues esta ridícula, una persona que está muy yoshe, ¿eh? Y otra que está relativamente cerca. Tan cerca que me avergüenzo de, de, de, de no tener día de visita. Eh, coño, pues eso tiene que arreglarse, joder. Oye, sentí ya no el otro lado de la mar. Gustaba el disco entero, Pero la verdad que los días de una cosa que me prestó siempre mucho, fueron los, los cantarinos cantados La mayoría de ellos son instrumentales y, y otros son cantaos. y En el otro lado de la mar, pues salía eh, cantándose... Eh, lo tuyo de la mar que se llama Ala, a ver si pues presta sintiendo Radio Cuca, sigue ¿sí? ¿sí? sintiendo la radio libre de Viejo en el 107.3 de la frecuencia modulada en el www.radiocuca.org. Que podías meterte si, si querías en el chat, pero no se metió nadie esta, esta noche. <ríe> se ve que hoy no tienen ganas nadie de hablar conmigo. Hombre, también es verdad que de un tiempo esta parte, el, el único que se que se mete, el manes, era Macetu. Se ve que esta noche Macetu tuvo de alguna cosa más importante que hacer. María, metese siempre que puede, ¿eh? porque ella sí que normalmente tiene cosas importantes que hacer. Y una cosa quería decir vos, a ver, no fue buena idea poner eh, a los Dian de Cubel, tampoco hay tan tarde, son las 10 y media de la noche, pero yo estoy que, que no me toco un pie, joder. <risa> Y no fue buena idea porque me de un sopazo tremendo. Pero no me da la gana marchar, joder, no cierro. Y mira que ya llevo hora y media de programa, dame igual. Yo dije que ponía la docena de. de ¿eh? Una docena de cantarinos y pues, los me cago en, la, en todo lo que se menea. Hostia. Mira, a ver, de fecho. Eh, Ya vos dije que tenía yo eh, 14 años cuando empecé a sentir cosas bueno pues que no lleven lo, lo típico, que no llegan la, la radiofórmula y la música comercial, ¿m? que a lo mejor pues bueno podía llegar llegar mayor a a, a los oídos de, de los guajinos. Eh, poco, bueno, pues antes eh, ya empezara yo a sentir música y tal, pero bueno, no, ...que sé sí yo... ...que si sí, los hombres G... ...los Tunkandú... ...y cosas así... ...a ver si me entendéis... ¿eh? Eh, ...que... Pff, ...cuidadín... ...que con el tiempo... ...pienso que... ...que eran bien buenos... ...eh... ...tanto los hombres G... ...como alguna de los Tunkandú... ...muy... ...muy interesante... ...a ver qué, ...eh... ...a ver qué va a pasar... Pero bueno, de todas maneras, eh, lo primero que yo sentí fuera de esos círculos comerciales, digamos, fue, bueno, sobre tendría yo sobre 14 años, aquel Rap en Madrid, aquel, aquellos Public Enemy, el Fight the Power, aquel Original Gaster de Ice-T, y poco después, más o menos, ¿qué tendría yo? 15, ¿eh? empecé a, a sentir eh, punk, ¿Eh? la primera la primer cinta de punk que sentí porque no era siquiera siquiera un disco y era una cinta grabada fue pues, si no somos nada de la puya records enseguida el, el impuesto revolucionario dos corbuto y muchos otros pero eso todos marcaron me marcaron mucho igual que ¿eh? igual que el de, el de la perrera ¿eh? y los intolerans la generación del odio la discografía de la perrera esos cuatro de charme ¡oh! tremendo Eh, y tendría yo también 15 años, o lo mejor 16 ya tenía, no sé si tendría 15, igual ya tenía los 16, eh, la primera vez que sentí de manera consciente, porque luego fui consciente también de que de algunos, canta de algunos cantares, de algunas cosas que, que se enteran antes, también pertenecían a ese mismo ritmo, a ese mismo estilo, pero lo primero, ¿eh? lo primero que sentí conscientemente, el primer disco entero que sentí, consciente de que ya era ska, de que ya era eso del ska, ¿eh? fue el de el de unos alemanes, unos alemanes que bueno pues que me, también me llegaron a la a la avena ¿eh? y, y también sentí hasta la saciedad, sentí mogollón el, el King ska ¿eh? de los no sports eh, cosa que me llevó a sentir un mogollón de, de ska alemana aquellos recopilatorios, Scandal no sé si es alguno que se ya se a este estilo pues suenan los recopilatorios ska, ska Scandal, salían allí que si los Battlers, los Spy Club los los, los, los Briggs Raid los, bueno, mogollón, mogollonazo de mogollónazo de, de bandas yo que sé, de Brazers de, mogollón pero de todos Todos, todos los que salían, a mí, la verdad, los que más me marcaron fueron los nuevos sports. Además de los nuevos sports sentí un disco entero, ¿eh? que fue el primer disco de Ska que conscientemente yo sentí. Ska que, bueno, que después con, con los años también descubrí que de la misma manera que, que lo que salía en el rap en Madrid y era bueno pues, pues un, un hip hop bueno pues muy infantil. ¿eh? un poquillín incluso rozando en algunas letras, el casi un poco el ridículo, eh, este sk de los nuevos sports, el sk alemán ese que llamaban de la de la tercera de la tercera fola, tampoco era un, un skate tan maravilloso como el que pude sentir más tarde, como el original que se hizo en los años 50-60 en En, en la isla de Jamaica como el que se hizo después por muchas bandas que siguen ofreciendo ska, o incluso como el que ya se hacía en aquel momento ¿eh? lo que pasa que bueno pues yo fue este el ¿eh? el que el que el que me acuerdo que, que sentí como el primer disco de ska que hago la ley todavía recuerdo de tu disco que sentí hasta la saciedad que también pasó me pasó era el mi amigo Fermín Y que, y que no traigo yo entre, entre los que preparé hoy bueno no pasa nada porque ya puse de algún de algún cantar de él en, en de algún otro programa entonces después lo menciono de la misma manera que también a ver lo mismo que me pasa con el que de la misma manera que también podría haber puesto de algún disco más ¿eh? sencillamente puse el primero bueno pues entonces de esto vamos a, a quedarnos también con el primero Eh, que ya era el King Ska de los No Sports Y del que también voy a poner en este caso Pues el, el cantar más más típico eh, El más típico de todos Que ya era este Rubio Este Rebel, ese rebel eh. Sentí, sentí a, los, a los No Sports de, de mi parte A ver si a ver si os presten tanto como, como a mí me prestaron Y bueno, bueno, pues me siguen prestando, joder The Bundle, the Bundle, the Bundle, the Bundle, the Bundle, the Bundle, the Bundle. Regimes. Stay rebels against politicians' dreams Stay rude and fight back injustice Stay rebels against racial prejudice Recuerda tus raíces, piensa con el cerebro y no con tus jodidas botas. Eso eso es lo que nos decían, eso y es lo que decían los Snow eh, Sports, eh, en este este cantar, este ruido, este rebel, que venía en ese disco, el King Ska, que sentí también hasta la saciedad, joder, no se me ocurre otra palabra, que, que sentí en, en sin descanso, eh, que, que sentí una y otra vez, repetí esas ocasiones, no, sentí hasta la saciedad, joder, no, hasta la saciedad no, porque no me sacié, eh, no me llegué a saciar nunca de sentir ningún de los, de los discos que ¿eh? de los que esta noche estoy poniendo vos cantarinos bueno sí vale que hay de alguno que ahora ya no siendo tanto todos igual me sacie que sí saciéme del rap en Madrid No, porque todavía de, de, de, de ese en cuando sigo sintiendo de alguna. sacieme de, de los el los original gángster de ice No, pues joder, también no me que me saciera y que cambiar de tal. de Los Public Enemy, ahora tampoco ya que lo sienta. Mira, la perrera sí que sigo sintiéndolos mucho. Eh, la polla de ese mes en cuando. Hay ¿eh? tolerancia, eh, intolerancia eh, y escorbuto todavía de vez en cuando me da la vena y tengo que sentirlos también una y otra vez ¿eh? Eh... no tanto a lo mejor en el caso de escorbuto, no tanto el, el disco este y el impuesto revolucionario pero bueno, qué sé yo, con el Antitodo por ejemplo, y con la esquizofrenia tiene pasado de te necesitar sentirlos una y, y otra vez y de, y de seguido eh, con la generación de los en dólares, pásame muy a menudo pásame con el King Ska, pues no necesaria, no necesariamente ¿eh? Ahora mismo sigue gustándome mucho el ska, pero a lo mejor gustenme más otros estilos dentro del mismo ska. Y hablando de ska, podría poner muchas cosas, muchos muchos cantares. Pero como la cuestión de poner de alguno que saliera diéndole un disco dentro de una colección de cantares, Joder, qué susto. Falló, falló el micro, de repente quedó esto en silencio y voy a mí. <risa> no, no está, está fallando aquí de, de mala manera. Ya me lo dicho. Ay, el, el técnico la, la semana pasada que, que había que tener mucho cuidado con este micro que, que a veces fallaba. Bueno, pues que estaba diciendo que es cas. Podía poner muchos, y bueno, pues muchos igual buenísimos, pero que la cuestión y eh, no tanto, no tanto, y eh, poner eh, cantares eh, sin más, como poner cantares que pertenecen a, a discos ¿sí? que, por el motivo que sea ya en un momento, pues para mí fueron fundamentales. Eh, Hay un grupo que sabéis de sobra que es fundamental para mí. Los que te acostumbrados acostumbrado a sentir anedonia, los que no sintáis anedonia y no me conocéis de nada, pues, ¿qué coño? ¿Por qué lo vais a saber? ¿Eh? Siento que los que no de sentir anedonia, pues, seguramente no tenéis no sintiendo tampoco esto. ¿eh? Digo yo, no sé, por lógica, o no, porque puede ser una persona que se aficionó no a anedonia y poco anedónico y es idiota. Vale, sí, soy idiota a veces, pero bueno, oye. Bueno, en fin. que los que te, te de sentir sabéis de sobra que un grupo que para mí es eh, fundamental son los desorden público por lo menos ayer en esta hace un tiempo porque pues casi para la semana pasada de que resulta que que desde desde de, de un par de años tienen disco nuevo y yo no lo sentía todavía bueno anda oye en fin <risa> ya lo sentiré me entero porque ya he sentido algún de algún cantar a través del internet pero bueno eh, el disco de todos de todos los que tienen tesoro en público que tienen muchos y todos prestosísimos todos con una calidad tremenda yo que sé no hay ningún que que pues todo, bueno este iba eh, tiraron un poquení eh, tiraron palandre pero casi que no presta tanto no no presten todos todo lo que sentía hasta ahora de ellos presta todo la de Dios pero Eh, tendría yo, voy a volver a hablar de la mocedad tendría yo 16 o 17 añinos eh, y bueno pues un, un amigo mío compró un, un disco de ska no conocía de nada a los que, a los que firmaban aquel, aquel disco ¿eh? pero bueno pues pareció, y, pareció y interesante Eh, Fácerse con ello Parecía interesante básicamente por talibanismo por musical Pues él, él era skinhead y se suponía que los skinheads tenían que, que sentirse ska Él realmente no le gustaba el ska <risa> Lo que gustaba y era, era el punk Pero bueno, pues como se supone que tenía que sentir ska Pues bueno, había un disco, una tienda de discos de Oviedo Discos Liverpool ¿Eh? Alcordés, por pues los que selléis de o cercanías, Discos Liverpool, ya no hay tiendas de discos. ¿eh? En el sitio que estaba Discos Liverpool, no sé si si ahora hay, si hay nada. Pero bueno, yo, eh, había un disco allí, yo también lo vi alguna vez, porque llevo muchas veces un entretenimiento y era de ir a, a restolar entre los discos, aunque no compréis ningún. ¿eh? Y era de la misma manera que ahora te dediques a saltar de cantar en cantar a través del YouTube, para pa conocer música, pues en aquel momento la manera en la que conocías música ya era resto entre los discos de de de, de discos ¿eh? y había algunos incluso que podías sentirlos, ¿eh? aunque bueno eso más tarde en aquel momento todavía todavía no. Yo como rotulaba también había visto visto ese disco que bueno pues tenía cuadrinos blancos y negros típico del ska, Venían ahí unos salían ahí unos cuantos vestidos de de trash típico del ska Bueno, en fin, que estoy eh, feliz con él porque y era, y era típico del SCA. Yo, por supuesto, grabelo. A mí gustóme. gustó, ¿eh? <risa> me. pienso que no, pienso que no, por mucho que dijera, que dijera que sí. A mí me gustó, me. Y grabelo y, y un día, acuérdame, dando, dando en, en el recreo del instituto, ¿eh? en el recreo del instituto, eh, una de las personas de, del mío grupo, del mi grupo de amigos de aquella. ¿no? con los que eh, comíamos el pincho y pasábamos al recreo, bueno, comían el pincho los demás, yo no, tan que ya llegué austero y no quería yo gastar en pincho, mandar ¿Qué, qué cosas en que acaba la vida, bueno, en fin, no vamos a hablar de ese tema, que, que tengo mucho que hablar de él, pero pongo de malada y eche si, si falo de ello y, y ansioso y angustiado y triste y todas estas cosas entonces vamos a hablar de cosas más graciosas y más pestosas pues en aquel momento una de las personas que yo os digo que con las que con las que yo me relacionaba de aquella pues bueno yo una rapacina nacía y crecía en también al otro lado de la mar ¿eh? en este caso en, en Caracas en la ciudad de, de Caracas y un cuadro que Que esta, que esta gente, que esta banda eh, que firmaba el disco, aquel que comprara el, el mi amigo, pues también viene de, de Caracas. ¿Mm? Pero bueno, bastante te a pensar yo que un estilo tan bueno, pues que aquí por lo menos y era así tan tan fuera de lo, de lo comercial, de lo popular, que te iba a conocerlo. Pero bueno, dije si yo eso de pues últimamente estoy yo sintiendo mucho un grupo de. ¿Eh? ...de Caracas... Bueno, ...seguramente no los conocerás... Eh, ...llámense desorden público... ¿Mi que hago en la mar... ...en ese momento abrió los huellos como platos... ...y dijo... ...hostia, claro que los conozco... Eh, ...me encantan desorden público... ...son una pasada... Y, ...joder... ...quedé que de, que de flipado... Eh, ...no sé si sería por eso que... ...que después... Eh, bueno, pues ...mientras muchos años... ...tuvimos una, una relación muy estrecha... que acabó mal, acabó muy mal. Fue la mi mejor amiga mientras mientras muchos años, pero bueno, pues la cosa acabó mal. No acabó tan mal la mi relación con, con desorden público. No me acabó muy bien tampoco, ¿eh? Porque pienso que desde de que hice aquel aquel especial sobre desorden público eh, que fui a grabar aquella entrevista con con Horacio, su cantante, aquel en el 2008, hay 10 años ya. Eh, fui a grabar aquella entrevista que cuando tocaron en el festival Magosta, en Torre la Vega, cerca de Torre la Vega, en Cantabria. Eh, y después, bueno, pues el disgusto de que cuando mencionaron una su página web, todos los medios que los entrevistaron en la xira europea, pues no salía no salía Radio Cuca. Pero bueno, ¿y qué íbamos a qué íbamos a hacer? O sea, son prestosos igual, eh? son muy prestosos. Eh, este ¿Mm? primer primer disco de los Desorden Público titulado bueno, pues como ellos Desorden Público eh, fue un disco que, que mucho me prestó y que todavía siento de alguna vez un disco que ye el único ¿Mm? eh, que oye el que más diferente llega de todos los demás tú es toda la discografía de Desorden Público Ya os digo que llevo todo de muchísima calidad y toda muy prestosa. Si os gusta el, este estilo, oye, pues no dejéis de sentir a desorden público si no lo si no sentisteis ya. Eh, y bueno, pues ya me diréis si, si pensáis de la misma manera que yo, que este llé el único disco un poco diferente. ¿eh? Un poco diferente, pero muy prestoso. Y en el que salían cantarinos tan desenfadados y tan prestosos, como como este que que ponemos que quiero que, que quiero que sintáis este zapatos resbalosos ese ¿eh? estilo. dije no, por favor, la otra noche estaba en una fiesta, sentadito en un sillón, me invitaron a bailar y yo les dije no, por favor, zapatos nuevos me molestan, zapatos nuevos no quiero tener, porque bailando con ellos me Radio Cuca. La radio del queso... Tranquilo. un Peazo queso. Y ya van dos horas. ¿eh? Dos horas de anedonia. Son las 23 y dos minutos de la noche. Prometí... ...diez discos, ¿eh? discos que me marcaron la, la vida... ...y, bueno, pues cumplirlo, ¿no? Ese Rapid Madrid... ¿sí? ...ese compilatorio del que vos puse a los Camil... ¿sí? ...con ese pequeño criminal... ...ese O.G. ¿sí? O.G. Original gangster de ice ...de que vos puse el New York Hustler... Eh, Y ahora Black Planet, disco de los Public Enemy, donde salí y cantar tan prestoso, que vos pusí esta noche y fue the Power. Después paséme del rap al, al punk, lo primero que sentí fue a la polla a Records, el No Somos Nada. de la polla ¿eh? no somos nada el que os puse el cantarín más pesoso si cantarín con gaita asturiana por cierto otro día si no conoces su historia cuéntala se me apetece ¿eh? porque eh, ahora tengo que acordarme de que también punche a los escorputo ¿eh? a los escorputo así directo que agarraron ese impuesto revolucionario del que puse cerebros destruidos porque ye, no porque llega el que más me apeste Podría haber puesto dos engaña, en Historia Triste, mucha policía, eh, cuidado, joder, podía haber puesto el disco entero, pero bueno, pues sí, pues sí, cerebros destruidos, gustaban mucho los intolerance, sí, la generación del odio, de intolerance, canciones extremadamente inteligentes, que también podía haberme costado escollar, no me costó, joder, a mí gusta, me la de Dios, odio positivo, eh, pasé al al folk acordéme de que también sentí sentí folk sentí música celta sentí muchas cosas ¿eh? muchas cosas pero casi por militancia porque yo de aquella ya era muy asturianista ¿eh? pero casi por militancia pero realmente bueno en realidad llenen yo cuido que nada más estos ¿eh? nada más estos fueron los que me gustaron realmente los Jean de cubel es el primer disco de ellos entero que sentí fue el el de de la mar Ese, ese cantarín que, que yo dediqué a, ¿eh? a los mis amigos y sintientes fieles, María y María y, y Oscar el de La Puebla. Eh, por cierto, que también, por supuesto, el de No Somos Nada, eh, de La polla Records, dediquélo a, a Fermín. La probabilidad de que Fermín está sintiendo este, ¿eh? este programa presentado alguna vez en Edonia, y es muy pequeña. Pero bueno, ¿eh? ¿qué pasa? Yo dedico el igual. Eh, puse escala también, el primer Skat que sentí fue ese disco King Ska, de los alemanes New Sports y ahora veo un estilo que... Bof, ese estilo sí que me marcó la vida. El, el disco entero también, pero el estilo bof, mucho me mucho me gustó. Un estilo que compartían también los los Desorden Público. Eh, el primer disco de Desorden Público fue el primer disco también de ellos que, que sentí y que tantísimo me, tantísimo me, me prestó. este zapatos resbalosos y, y cualquier otro cantar de, de todos los que de todos los que lo componían a eso pues pues una decena un número como cualquier otro podía poner más podía poner menos pero bueno con eso de que tenemos 10 deos pues pues oye, contamos en, en base 10 pero contó Seguro que, que si hay de alguno que esté sintiendo anedonia en directo eh, o, o que sienta el podcast de algún día Que no sea hoy, el, el 21 de junio del 2018 Pues seguro que dirá Hostia, pues eh, yo pensaba que el anedónico eh, Te iba a poner algún cantar de, de algún disco de, de estos Porque hay temporadas que vaya turra que da Poniendo nada más cantares de, de ilegales ¿Mm? Ilegales es en mi grupo, vamos, fetiche, favorito, símbolo De Ilegales sí que tengo sentido todo Y por eso, de Ilegales, no puedo poner un disco que me marcara Porque lo que me marca de Ilegales y la su discografía Revisito una y otra vez todos los discos de Ilegales Siento, bueno, los, los discos no, no tengo ninguno, los MP3 es de ilegales. ¿eh? Siento los todos una y otra vez. Bueno, si sí tengo de algún disco grabado por ahí. El original también tengo de alguno, coño. Oye, verdad. El directo de, de cuando cumplieron 20 años tengo, tengo lo original. Bueno, pues la cuestión es que de ilegales sería imposible poner un cantar de, de un disco. pero lo que a lo mejor ya no es tan imposible todo lo contrario es perfectamente posible y poner eh, un cantar del de primer disco de ilegales que, que sentí tendría yo 12 años más o menos ¿m? 12 13 años eh, cuando un amigo ¿m? Roberto del 5 Roberto el del 5. Que también la probabilidad de que sienta a Nedonia Y es cercanísima a cero. No voy a decir cero absoluto porque, qué sé yo, ¿sabes? sorpresas a él siempre. Pero bueno, si cuadrara que alguna vez lo sintiera, pues tendría que, que dedicar y la última. Oye, la última. Hoy, hoy no voy a cerrar con Defcon 2. ¿eh? ¿Mm? Que, por cierto, no no hay ningún disco de Defcon 2 que me marcara así. Gústeme mucho, pero eh, no. no tanto como como estos, como los ilegales que corría eso el año 88-89 ¿Mm? y sentí el primer disco, que una cinta grabada por supuesto que me pasó mi amigo Roberto del 5 y hostia, cómo me gustó ¿Mm? eh, yo no sé si sencillamente porque hieren asturianos o, o por qué pero bueno no porque también me pasó más tientes de asturianos de Chris Cristina la que ahora dice que ella Cristina del Valle de eh, aquella llamábase Cris, con dos s's y de algún otro pero yo que de eh, aquellos no me interesó lo más mínimo y, y esto sí eh, esto interesó me interesó me realmente mucho eh, interesó me realmente mucho y con ello termino con este chicos pálidos para la máquina ¿Vale? Oye, un saludo, un abrazo a todos y aunque esta noche no la ponga, que no moscoya collan ¿Vale? ¡Ayúdame! <risa>